Ellos son del Canadá, ellos nos están apoyando en los huertos familiares. 22 familias y 26 familias en Villesterita y El Rodeo, las cuales he visto su producción, la verdad es que es algo muy bueno, muy importante y que nos ayuda a nosotros los montereños a A seguir adelante. Aparte, últimamente se está empezando el programa de ayuda del tablino virtual para la enseñanza en temas de computación a nuestros jóvenes. Marketing virtual. Muchas gracias. Gracias por toda la ayuda que nos están dando. Esperemos de que podamos ser una ciudad, primeramente, que les dé todas las condiciones para de bienvenida hacia ustedes, que les guste nuestro pueblo y que podamos ver la forma de cómo nos puedan ayudar más a nuestra gente somos un pueblo que necesita bastante ayuda we are a, a poor people that we need help from you I want that you will kindness with, with the people of Monchero this is your home This is our home and we need that we work together for for all the people. Le digo que necesitamos ayuda, necesit este es su pueblo, este es nuestro pueblo, necesitamos entre todos trabajar para poder salir adelante. Gracias por estar aquí y esperemos de que podamos hacer mejores proyectos y engrandecer esos proyectos.